Y buenos días, grandes y buenos días, son exactamente las 7:32 de la mañana y damos inicio a País Lobo Radio AM. Y usted dijo, pero este es tonto, cuando se despidió el programa anterior, si ¿sí、estábamos en FM. No, pues que ahora tenemos un programa en la tarde también, el de la tarde se llama PM, ¿eh? pasado meridiano, antemeridiano, o sea en la mañana y en la tarde. ¿eh? e s t a m o s en la tarde también, a eso de las 19 hasta las 20 horas a c o m p a ñ á n d o l o Un poco más relajado, un poco más tranquilo. Pero ahora vamos a pasar a revisar las informaciones. Y con esta música de fondo, saludamos a la nueva contratación. n a, a un hijo! ¿Cómo es que dicen? A un hijo de esta. Un hijo pro-vivo, hijo de esta casa radial. Claro, hijo de esta casa radial. Que ha vuelto y l e dice: Soy el fundador de País g Lobo Radio allá por el año pasado. Allá por el año pasado. Cristian Correa, ¿cómo está? ¿Cómo está Cristian Lobo? Un gusto, gusto saludarlo. Saludos para todos los que ya están、eh, en pie ya para iniciar la jornada laboral, que nos están acompañando desde las 7 de la mañana con este levantando sorno y todo eso. Así que saludos para todos ustedes y tal. Como decía Cristian, vamos a pasar a revisar lo que son las informaciones, lo que ha pasado en las últimas horas. Eh, a nivel local, nacional y por supuesto echando una medida a nivel internacional también. La temperatura para el día de hoy, cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos, es de 5 grados. s a c u a t r o detenidos por microtráfico en campamento de Osorno. En horas. ¿O la leo usted la leo yo? Voy yo, en horas de la tarde del lunes sucedió esto y ya pasaron a control de detención estos sujetos en el marco de la lucha contra el microtráfico que lleva la policía de investigación, especialmente los chicos de antinarcóticos, que no, no se parecen de nada a lo de la televisión. O sea, no, no para nada. La verdad es que pasan b o t a d o s u s t e d no lo u b i c a tampoco los medios de prensa le sacan fotografías. Esos son antinarcóticos. Los chicos detuvieron a cuatro sujetos que allá en Ragüe Alto, específicamente en el campamento de Monseñor Rebolleu, se dedicaban a la venta de droga. Marihuana en pequeñas cantidades, micro, microtráfico, que es el gran dolor de cabeza de las autoridades, pero acá nosotros nos h e m leído bastante bien. ¿eh? Por lo menos tres por semana, operativos se llevan a estos chicos que venden de a poquitito d r o g a ¿eh? eso es para evitar condenas mayores. Pero los ágiles de la PDI le hacen todo un historial y le dicen: No, caballero, usted se dedica a esto en cuerpo y alma, así que pasa por tráfico. Así que eso le podemos contar cuando son las 7:35. 5 w o En otras informaciones, conductor de bus detiene ladrón cuando le robaba. Así es. ¡Ay! Cuidado, no se le v a y a a c a e r una pestaña. Dos ladrones ingresaron a un bus estacionado en calle Talca, frente al estadio Alberto, a l e r Después de explicar aquello. Porque me retaron. Me retaron por esto.、Eh, de. Esto es en r e b a j o j u a Osorno, aprovechando que su conductor se encontraba en el campo deportivo disputando un partido de fútbol, sustrayendo desde el interior de la máquina la radio y dinero en efectivo. De l e hecho, alcanzó a percatarse el conductor, logrando detener a BYCN de 20 años, quien entre su ropa l l e v a b al e panel de la radio. En tanto, el segundo sujeto se dio la fuga en dirección desconocida, llevándose la radio, la verdadera, no el panel nomás, y unos cinco mil pesos producto de su fechoría. Una vez puesto los antecedentes del hecho en conocimiento de la fiscalía, por parte de c a r a b i n e r o s que llegó al lugar, se、sí, dispuso la presentación del joven ladrón al jugador z a n t í a p o r qué me retaron? Porque, ¿Sabe p o r qué? é quién? ¿Usted vio cómo e s t á escrito Alberto l é v e A ver. Alberto e n t o n c e s Sandra, Sandra, Sandra, no me acuerdo cuánto e s el apellido. Me retomé, hijo aquí. Ya era. Ya soportaba con, con dolor la falta de f o t o g r á f i c a en mis notas. Pero el nombre del, del, ¿cómo se llama? del estadio había sido mucho. Entonces yo abajo le escribí q cuando yo hice la nota, la hice rapidito para despacharla para radio. ¿ya? Y la escribí como suena. Claro. ¿ya? Porque en radio se suele hacer eso. Fonéticamente. Fonéticamente para que uno no se vaya a equivocar ahí en el momento de, de la emoción. Y luego me olvidé, me olvidé de corregirlo. Sabía yo que lo estaba escribiendo mal, pero no. No quise corregirlo. Bueno, y lo dejé ahí como mudo testimonio. ¡Ah! Que solamente hice la básica. Debo reconocer lo ¡Ah! que. s u f r i o Sufrío. sufrío. Siete de la mañana con treinta y siete minutos. Mira, pon mucha atención porque un agricultor de la comuna de Puerto Octay denunció ante carabineros de la tenencia de la comuna que en horas de la madrugada cuatreros habían faenado una vaca, overo negro de unos quinientos kilos. Ay, pues. Ahí tenéis filete. Al interior de su predio, dejando como único vestigio de su delito los restos del animal vacuno. Las huellas de los delincuentes permitieron al personal policial estimar que al menos cuatro sujetos habían participado del faenamiento. Información que les permitió concluir que en controles de identidad en horas anteriores había detectado a cuatro sujetos sospechosos, dos de los cuales, con domicilio en la comuna de San Pablo, presentaban un amplio prontuario policial. ¿sabes que, ¿Sabes que me gusta mucho esta nota por, por, por el trabajo? Sí, sí, hay un, hay un trabajo específico. Primero detecta que son cuatro, ya que s o está bien, y luego dice, espérate, espérate, r a nosotros andamos tipo, por acá sospechosos. Eso está bien. Cuatro. Cuatro, es como coincidente. Continúa, porque la historia continúa. Es así que horas más tarde lograron dar con uno de ellos en el terminal de buses de Osorno, donde habría reconocido su participación en la vigiato con ayuda de los otros tres sujetos que aún se mantienen prófugos. Claro, Carabinero llegó, le dijo: Señor, buenas tardes,、eh, somos de la Policía Uniformada, Carabinero de Chile.、Queremos、por eso saber... andamos de verde. Por eso andamos de verde, no q u e a que somos inmaduros. Queremos saber si usted y tres amigos más habrán por ahí, por esas casualidades de la vida. pillaba un animal de como 500 kilos y se lo faenaron para venderlo para Val 18. No, mi cabo.、Eh, p e r e deje acordarme. Estoy haciendo memoria. Estoy haciendo... A ver, te voy a ayudar un poquito. Ah, me acordé, ya sí. El Juan, el Lucho, el Pedro. Cabe mencionar que gracias a la detención de LGGC, Fue posible encontrar la carne y las vestimentas utilizadas para cometer el delito. Antecedentes todos los que fueron puestos a disposición de la fiscalía por parte de Carabineros. Buena. O sea, me, me cayó muy bien la nota. Sí, buenísima. Me, me tomé la la el, el tiempo de, de, de analizarla y, y, y tratar de. s a l u d o a Alejandro Rojas Rojas, que, nos, que es nuestro soporte técnico de w w w p a i l o c l Ya lo vamos a tener aquí e n t r e g á n d o n o algunos tips. Que le pedimos que, que entregue también, porque hay mucha gente que nos pregunta cómo hacer una página, cómo hacer un blog,、eh, detalle. Y si tenemos un experto, ¿por qué no lo traemos al estudio? Así que、Exacto. se ha comprometido ya r a p i d i t o no sé si esta la otra semana, va a visitarnos con algunos tips, algunas dudas que tengamos nosotros también. Exacto. Que va a、bueno. ser de la forma más、eh, lúdica sí, y, y más fácil posible, porque de pronto hay uno que llega oh. Oh, y te deja muy e n r e d a d o Pero él, yo creo que sí. Sí,、eh, no, el, el, el hombre además que. Es bueno la cerveza. <risa> no iba el comentario. No entiendo qué tiene que ver ese tipo、si no、de desperfilar a toda la gente con el copete, con la cerveza, con que se quedan dormidos, con que los van a dejar, con que no se acuerdan cómo llegaron a la casa. No entiendo. No sé, no sé. Ya, p e r muy bueno por el t r a b a j o policial, así que muy bien. ¿eh? Así es. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos, a eso de las 4 de la madrugada con 45 minutos del martes. La alarma de incendio del cuerpo de bomberos indicaba un siniestro en una vivienda de calle por la razón o la fuerza, esquina Concepción, en el sector de Ragüebajo. Situación que el fuego consumió gran parte de la vivienda de material ligero de dos pisos, numerada con el 683 de calle por la razón o la fuerza, de propiedad de Francisca del Carmen Oelsmer Negrón, de cincuenta cinco y años. Vivienda que era habitada por cinco adultos. Las llamas se propagaron hasta una casa. De un piso de material ligero contigua por la parte posterior, digo, numerada con el 1680 de calle Concepción, propiedad de f r e s i a de los Ángeles Cárdenas Soto, de 56 años, única habitante de la casa la cual resultó con daños en una de las piezas destinada a dormitorio. Así es,、eh, voy a hacer una mención, a lo mejor más tarde sale la nota, que es como, vamos a decir que es como curiosa, pero. Eh, se rompió la matriz producto del trabajo de, que se realizó el día de ayer. Frente Ahí está el colegio Claudio Rabo, y ya se inundó todo el f r o n t e、eh, Bueno, nosotros fuimos a r e p o r t e a r s sacamos una foto, fuimos con un colega, así que ya nos va a entregar la nota y le va a mostrar una fotografía. Pero ¿sabe por qué voy a sacar la nota? No tanto porque pasó mayores, fue, fue sal y todo el tema. Y explicó que esto, dado、eh, el, el trabajo bombero, que no, no tiene culpa bombero, sino que. Es normal que haya n cambio s de presión. Y eso produjo una rotura de una de las matrices, con, por lo cual tuvieron que intervenir. Pero,、eh, ¿sabes q u e Salió una cantidad de gusanos. Que muy. Yo me sorprendí. Una cantidad de gusanos. Estaba todo el patio ahí, el frente del a r r a n q lleno de gusanos, lleno de lombrices. Que es como. Obviamente eso da. Genera abasco, pero era agua limpia. Luego otro Alejandro nos dice que él va, está,、eh, va a fundar el partido PPC. e a y un nuevo partido que va a fundar él,、eh, que ¿Ya? se llama el Partido por la Cerveza. Partido por la Cerveza. Está <risa> bien. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Recuerde, hoy hay pronosticado lluvia en el transcurso del día, así que pongan mucha atención, andar bien abrigados, s u b e n a Parca, s u b e n p a r a g u a Eso. ¿Ah? Son i m p r e s i o a b l e s y ya no se ven tanto impresionados. No, no se ven. Y Montgomery se ven cada vez poco. Yo me quería comprar este año un Montgomery. y ¿Sí? Hace dos años que vengo con ganas de comprar un Montgomery y no he pillado Montgomery. Ah, pero yo, yo, estuve en, en una tienda por aquí. ¿Ya? <ríe> y vi un par. Me, me llamó la atención y fui a manosearlo. Es que... <risa> no, es que. lo que pasa es que me gustan los Montgomery, pero los Montgomery cortitos, no los largos. Porque yo p o n g o mi porte y me pongo algo muy largo y me veo demasiado chico. Ah,、yeah. Entonces tiene que ser algo cortito, como a la cadera, a la cintura, algo así. Coquetón, coquetón.、Ah. Coquetón, coquetón. A ver, mucha atención porque informan de corte de tránsito por Puente Salca. Primero, ¿dónde queda el Puente Salca? Para, para, para, hay gente que. Esta, esta nota. Es lo que te digo yo. De repente tú llegas y analizas la ignorancia. o dice, pues、oh, t a nota o、oh, esta información que me llegó no es relevante. Pero ayer me di cuenta también que había mucha gente leyéndole, re-tuiteándole, pasándole por Facebook. Le cuento. El Ministerio de Obras Públicas, a través de su dirección de habilidad, informa a la comunidad de. El corte del de, tránsito en Puente Salca, ubicado en el kilómetro 22,5 Rolú 500, que une Osorno, r í o n e g r o y Burranque. O sea, para la gente del interior, esto es importante. Velidad, provincia de Osorno, se encuentra、eh, señalizando el lugar para posteriormente iniciar los trabajos de reconstrucción del viaducto. Estos trabajos comenzarán una vez que bajen los niveles de agua. Con lo que va a llover hoy día, no sé. Esto es Osorno, r í o n e g r o usar la ruta, no, están dando la alternativa. Eh, Chahuilco Wilma y de r í o n e g r o a Osorno, Usar, Salca, Ruta 5. ¿Ah? Y el Ministerio de Obras Públicas informará oportunamente el inicio y la finalización. Ahora están esperando que bajen las aguas. ¿Qué? Estaba、ah. ahí don、eh, Moisés Soto, encargado de... Ah, ya, no. <risa> sí, no, lo conocemos todos. <risa> o sea, no, pero él es、eh, un hombre que dijo: Las aguas y... No, se ha visto el tema del agua con don Moisés. Sí, se ha visto el agua, dijo: Vamos a separar el agua. Hoy, a e de la mañana, con cuarenta cuatro y minutos, tutoras de programa de Residencia Familiar participarán de taller. Este taller y posterior convivencia se desarrolló recientemente en dependencia del Casino Municipal de San Pablo, en el cual p a r t i c i p a r o n las tutoras de los estudiantes que participan del programa de Residencia Familiar en esta comuna. Durante el encuentro, y al igual que en una reunión anterior, Se dieron a conocer las potencialidades y falencias que deben superar cada uno de los estudiantes del sector rural que optan a este beneficio, el cual es ofrecido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JunaEU. ¿Eh? Vamos a agradecer a Roberto Delgado, nuestro asociado en Paylo. Y Si usted lo quiere conocer, en w w w p a y l o c l está en la esquinita de r e c h a b u e n e i a Truppi! <risa> Con mucho cariño. Claro. Oye, dice que la oportunidad se trabajó principalmente en el pintado de trabajos en madera mediante el taller de manualidades denominado programa Madres Tutoras Residencia, ¿Mm? el cual se desarrolla dos veces al año. En la comuna de San Pablo, más de 40 alumnas y alumnos residen temporalmente en viviendas que cumplen con los requisitos para atender a estudiantes, otorgando alojamiento, alimentación y la estimulación necesaria para cumplir con su deber en cada establecimiento educacional de la comuna. Me parece, me parece espectacular. Qué buena iniciativa que de repente pasan votadas. ¿eh? í muy buena iniciativa. que、eh, Jóvenes, niños, alumnos, alumnas de, de sectores rurales. Eh, para no tener que viajar todos、oh, los días、sí. o que de pronto se hace imposible hacerlo, puedan quedarse en casa s de personas que dan su hogar, abren las puertas de su casa para atender y acoger a estos niños y crearlos prácticamente como un hijo más, preocupado de su almuerzo, de su comida, de su, me imagino de su ropa y obviamente preocupado también de entregarle valores. Por eso n e c e s o n capacidad espectacular.、Tráguese. Perfecto, aplauso para ella. Aplauso para esa mujer. r c á m e chuchango! 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 Eligirán las mejores empanadas y chillas de la zona. Déjale, déjale. En el caso del tradicional licor de manzana, entiéndase por chilla. l o seleccionados s participarán en Puerto m o n i c o Sorno de ¡Salud! una cata ciega. s、sí, Y pasaron trayendo la vacina. Saludos, saludos. Ah, saludos. Que vayan bien, caballero. Que tengan una buena jornada.、Eh, en d ó n d e se conocerá posteriormente y en Santiago, cuál es la mejor chilla del país. La cata ciega es que usted no ve qué está tomando. ¿Me e n t i e n d e Sí, sí, claro, e、bueno, l primer concurso es así como l a c h e la mañana. <risa> Te estoy tomando, no sé, pero está re hueco. <risa> <risa> Te estoy tomando el cloro. d é j a o Nos dice aquí、eh, que o h dice que buena.、Eh, no tiene idea que transmitían i por streaming. Sí, estamos en www.paillow.cl con un muy buen audio. Hoy día lo mejoramos notablemente el audio del streaming. Creo que sale mejor que la imagen porque estamos todos pixeleados. Ya. Pero aparte de aquí, yo. No ello, se pierde de nada porque somos terrible feos. ¿sí? Sí, Así que pero, se no se preocupe que no nos vea bien en la tele. Ya la patrona levantó la s ceja. s Esperemos que levante la otra para que nos autorice a comprar la cámara HD y ahí nos vamos a ver hasta con. con todas las faltas ortográficas. Vamos a tener que llegar m a q u i l l a d o Ya, ya, déjeme c o n t a r l e que、pues. el primer concurso nacional de la mejor chicha y la empanada está organizado. Por el Ministerio de Agricultura, la Fundación de Comunicaciones del Agro, a través de sus secretarías regionales, a l a r g o de todo todo el país. Un jurado compuesto por personeras del Agro, representante del mundo gastronómico, de la prensa local. ¡Déjale! e a h a Ahí va Juan Pablo. Y personajes típicos de cada zona tendrán el privilegio de reconocer a los mejores exponentes de la región. Usted hace chichas, empanadas, y le han dicho que usted es la. e s la mejor chicha y usted hace la mejor empanada, vaya, concurse. Los datos están en www.pailoba.cl. Ahí está el correo y todo lo demás para que usted se inscriba, vaya a Puerto Montt y le elijan la mejor chicha. ¿Cómo sabe que una o son ninos? ¿Cómo sabe que su empanada es la mejor? e o y e esta cueca se llama Llega a estar. Llega.、Espere. Déjale, llega sí, se、bueno. llega a mascar de buena、ah. con la chicha. No habiendo, no habiendo、no, mejor revés. Mariel Muñoz.、Ah, ¿Hay, hay, hay mujeres en c i m a Sí, hay mujeres que、ah. le queda muy buena la empanada. <risa> que cayó, cayó. Oye,、eh, tengo que enviar saludos. Por favor, es, es el momento justo para que usted envíe saludos. Saludos a esta hora de la mañana a un gran amigo, a un gran amigo. Lo quiero, lo estimo harto, bastante lo quiero a él, aunque no lo crea, pero ya, aunque se note de perogrullo, pero lo estimo bastante, mi gran amigo Víctor Mancilla, que está hasta h o r a esta hora en la sintonía para usted, para la señora, para los b a b y s Que lo pasen muy, pero muy bien. Saludos hasta ahora la mañana desde acá. Así que para don Víctor Mancilla, un gran saludo. ¡Y ahí l e v a m o s a e n v i a r chichita, p u e s s i e t e d e la mañana con n c c i u e n minutos. Mancilla, t Víctor a más h o h ¡Eh! ¡Eh! h o h o h o h o h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ví Mancilla, como, como ¡Eh! h e o e h ¡Eh! h e o e o e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h i n e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h e el uso d e l h i l o curado.、Ah. Como en años anteriores, la décima zona del Garabinero, Los Lagos, se encuentra difundiendo a nivel regional una serie de importantes consejos preventivos a través de la campaña denominada Córtala con el hilo curado, con motivo de la próxima celebración de fiestas patrias. Garabinero recuerda a toda la ciudadanía que el hilo curado es peligroso y corta con un cuchillo. Y es verdad, yo lo estoy haciendo broma, pero Oye, solamente para、sí, que usted lo escuche. Es Por cuanto es recomendable evitar poner en riesgo la seguridad personal y de los demás. Además, su uso y comercialización está penalizado por la ley. Siendo fundamental denunciar de manera oportuna estos hechos al Fono 133, al delegado del Cuadrante o al Carabinero de Unidad más cercana a su domicilio. Siete de la mañana con cincuenta minutos, Siete de la mañana con cincuenta a y por qué? Sí, sí, sí, porque este fin de semana le vamos a poner power. r ¡Ah! c o r r e a va a correr! Voy a correr este fin de semana, este sábado, pero depende de la hora. ¿A qué hora es? Diez de la mañana. Estoy trabajando a esa t hora, estoy en la oficina. Fortalecer la práctica del deporte familiar en cualquier época del año es el objetivo de la primera corrida de invierno de Osorno, la que se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre a las 10 horas, luego de una recandelarización, producto del fallecimiento del conocido kinesiólogo local Gerardo Manzanares. El objetivo de esta actividad, organizada por el Servicio de Salud Osorno, Gobernación Provincial y Secretaría Regional Ministerial de Salud de la、uh. Región de los Lagos, viene a reforzar el concepto de práctica deportiva constante. Así lo explicó Marcelo l a r r o n d o director del Servicio de Salud Osorno, quien señaló que es importante practicar deporte todo el año, independiente de las condiciones climáticas. Aquí en Osorno hay muchos deportistas de competición que se mantienen permanentemente en actividad, pero la gran mayoría de las personas adoptan hábitos sedentarios durante el invierno y eso es lo que queremos cambiar. Para las 10 de la mañana está programada la partida desde el f r o n t e y de la Gobernación, desde donde los corredores seguirán por un circuito que contempla, atención, las calles O'Higgins, Bilbao, Amador Barriento, César Arcilla y regreso por Julio Buchman, Lynch y m a q u e n a hasta el f r o n t e y la Gobernación Provincial, totalizando 3 kilómetros de recorrido. Hay personal de emergencia y e l gobernador corre, e Corre, gobernador. ¿Corre el alcalde? No sé. Corre algún diputado. Corre algún concejal. Corre algún concejal. ¿Ah? Uh, porque ¿Puede? está pro, promoviendo los b a r i o s Co, Corre ligero la ronda. Lo veremos en pantaloncillos cortos. Así es. Calzas negras. ¿Ah? Yo me imagino van a llegar u n o muy. ¿Cómo se dice? Producidos. Producidos. ¿eh? Esa como... gafa s、eh, como, como, como de sol de montaña, digamos, para eso. Sí. ¿Ah? Un poquito de gel. Eh, polerita blanca, un, un short, calza, así como está mi colega ahora. Con el... ¿Usted con l lo quiere conocer? Están e los podcasts ahí, e s t á l a f o t o de los dos para que nos insulten y nos griten en la calle. Ya luego agregamos a Juan Pablo, ¿eh? Pero todavía no sabemos si lo podemos agregar, le vamos a preguntar porque, como él tiene imagen, él está con imagen. Es que él es rostro. Él es rostro en otro lado, entonces no. Por eso. No podemos. Porque ya me llegó el primer comentario que, ¿por qué no salía Juan Pablo? Si usted no sabe quién es Juan Pablo, escuche, ¿no? De 7 a 8 y va a conocer a Juan Pablo, que suele andar reporteando en calle, ¿ah? ¿eh? Mañana, mañana tenía algo político Juan Pablo, se iba a meter en la pata de los caballos, dijo. Le gusta Juan Pablo. Juan, eso. Sí, le queda natural. <risa> Exacto. Saludos del, del norte también nos envían desde este momento. ¿no? Hay una nueva campaña aquí. Bueno, aquí, gente, ¿te acuerdas que había el, el partido por la cerveza? Sí. Ahora está la campaña y está la, la Córtalo con el hilo curado. Acá un amigo también nos dice que mi polola dice que yo comience Córtala con llegar curado. ¿Qué es esa otra campaña? Córtala con. <risa> o y hay un chiste curado muy bueno. ¿Me lo puedo contar? Claro. p e no e a un curado que llega a la casa así, la vuelta, así, así. y estaba re... a la vuelta y le hacía la chapa l a rueda, la chapa. Es que estaba re curado, estaba re curado. Le hace la chapa a、ah. la vuelta. Realmente viene un... un oficial de carabinero. Lo que i r b a mirando y el tío se movía para todo. Llega el oficial y le dice... Ciudadano. <risa> civil, dice, civil picante. Civil picante.、Me、dice, oiga señor, ¿qué está haciendo ahí? Estoy tratando de abrir la puerta de caos. Oiga, pero ese es un supositorio, señor. Yo ya me metí la llave. ¡Aaah! ¡Ay, qué duelo! Siete de la mañana con cincuenta cinco y minutos. Llevando niños al colegio, se llama este programa. <risa> No, no. no podía dejarla pasar. No podía dejarla pasar. Menos mal que soy yo el que molesta con los j u r a d i t o s No, no, así molestamos todos. Todos hemos pasado por ahí en alguna parte. Todos hemos pasado por ahí. Oye, trabajadores acusados de hurto de salmones fueron absueltos. Te quiero comentar que esta información nos llega desde Puerto Montt a través de Alexis Matamala. ¿eh? Así、yeah. que agradecer a Alexis. Nos están viendo mucha información a través de la fiscalía, p e r i o d i s t a de la fiscalía de Puerto Montt. Me parece. Mira, según la sentencia dada a conocer por los magistrados, las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral fueron insuficientes e inciertas y no lograron superar la presunción de inocencia que amparaba a los acusados Sergio Cárcamo y Víctor Cárcamo. Esta resolución fue comunicada a las partes representadas por el fiscal Rodrigo Tejos y la defensora penal pública p a m e l a Rosas por la sala de jueces, presidida por la magistrada Neida Santelices e integrada por los jueces Francisco del Campo y José Bustos. En el documento, los jueces explican que durante el juicio se pudo establecer que efectivamente tres sujetos concertados con los guardias de la empresa Patagonia Salmón Farming sustrajeron desde sus instalaciones ubicadas en el sector de Bahía Ilque, en Puerto Montt, más de 10 toneladas de salmón y otras especies durante los, 20, los días 21 y 28 de mayo de 2009. Este fue un caso bastante b u l l a n o ¿eh? Si no tiene memoria usted, se lo recuerdo. Lo que no se pudo acreditar, dicen los magistrados, es que los dos acusados hayan participado del hecho. Y y a todo este rato en juicio, ¿no?、Toma. Y no pudieron. Y no pudieron.、Ah. Así que para que sepa, para que se v u e l q u el e día, porque de repente hay noticias que n nunca se cierren. Es un tema porque lamentablemente los tiempos judiciales son tan largos que la gente no une un pedazo con otro. Pero eche un poquito para atrás la memoria y se a c o r d a r de que aquí hubo declaraciones políticas, todo, porque 10 toneladas era harto, la concertación de los guardias. También se entredijo la empresa de guardias que prestaba servicio a los salmones. Se dijo que en otros lados pasaba lo mismo, que había mafias. b i e ¿Se acuerda? ¿Se acuerda por ahí un poco? Oye, lo que yo no entiendo hablando de este tema de los salmones, yo, mira, a mí me gusta la pesca. O sea, a ver, tengo que ser muy sincero. A mí no me gusta la pesca, no me gusta la、no. caza.、Eh, pero sí, a veces he practicado, una vez practiqué pesca, pero me, me gusta la pesca deportiva. A soltar el. Sí, a mí me gusta verlo, sacarlo y verlo. La y foto, ahí, porque ahora. La foto. Largarlo. Eso es lo que me gusta a mí.、Eh, lo hago hasta mi vida personal. <risa> No quería s llegar a ese punto, no, pero, está, te caché, pero te caché, va tentado. Pero te caché, va a n d a r y así que no hay problema.、Eh, la dejo partir. Entonces, <risa>、eh, me llama la atención de pronto, converso con algunas personas y me dicen: Oye, fui a pescar y me traje 80 salmones. Oye, ¿para qué q e r é s tanto? 50 salmones, 60 salmones. Bueno, es que van varios. ¿Cuántos、también. son en tu casa? No, somos tres. Yo creo que más que ir es un daño. Yo creo que, sinceramente, eso es un daño al ecosistema, un daño a todos. Eh, 50, 60 salmones, ¿para qué? Yo sé que hay gente que trabaja y lucra de eso, pero estamos hablando de 51, 58, 100, otro, 100 allá, 80, 80. Entonces me, me llama la atención. Pero yo, yo, le, yo, puedo, yo le voy a entregar algún grado de tranquilidad con respecto a los, a los salmones. Me、la、da verdad, miedo que se acabe n los salmones. No, la verdad que va, va a ser muy difícil. Lo que, los salmones, entre comillas, nacionales, son muy pocos los que se pescan en este momento. Y la mayoría de los que se pesca n son los que se escapan de, la, de, jaula. de jaula. Y. ¿Por qué no se ha colocado cuota o cota, como le gusta decir a alguno? Porque、eh, yo trabajé en salmicultura y,、yeah. y voy a mencionar que se escapan más de los que deberían escaparse y eso es ocultado en parte por las empresas. Porque el, el salmón que se exporta, que se vende, se grande, la verdad es un depredador, pero de, de marca mayor. Entonces, cuando sale, se come todo lo que hay a los lados. Todo, todo, y, y eso incluye todo lo animalito, come todo lo que puede. La verdad que es muy carnívoro y no deja que otras especies、eh, entren e en s muy territorial, aparte. Entonces, cuando las empresas sufren de roturas de malla, transporte, especialmente en mar abierto,、eh, pasa b o t a d o Eso no, no inf debería informarse, pero no, la mayoría de los casos no, porque hay multa y todo lo demás. Más que, se, como te digo, se comen los otros salmones. Además, que los reproductores, el reproductor salmón que se usa en la empresa, Fácilmente, fácilmente, y debes estar escuchando a un amigo con el compartimos aquello.、Eh, está cercano a los dos metros. ¿eh? Es una cosa impresionante que cuando tú los ves, dices, yo me caigo en esta jaula y es de terror y abren la o t a De miedo. Es más, yo me acuerdo que la empresa donde trabajaba yo la sacaba con palas, estas palas estos tractores con palas. Ya, los b u c a n Ya, y los sacaba a la, a la calle y por el pueblito donde vivíamos nosotros. Que era en Achao, en la isla Quinchao, pasaban piteando para que la gente vaya a buscarlo. Porque e l o no sabían qué hacer con ellos. No. Y lo regalaban así. Y la gente a veces se lo da a l a n i m a l a veces lo comía. Eran i n m e n s o era. Tremendo pescado. Claro, debe quedarte fácilmente, yo te digo, un metro de, de salmón cortándole la, la cola y la cabeza. Pero con mucha facilidad. Eso no, no se cuenta, no se sabe. Pero ahí la, y la gente ya después no lo comía. Bueno, pasemos a otra cosa. No, v a m o s a la pausa. Ah, siete, no, ya son las 8 de la mañana. 8 de la mañana en punto. Es que me quedé metido con el salmón de cola larga. A、ah, 8 de la mañana en punto. Nos vamos a la pausa y estamos de regreso. Seguimos revisando informaciones a través de País Lobo Radio AM en el 101.5. Pausa y ya estamos de regreso.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 ¿Ve qué p o r b i ó Yo le dije que iba a faltar cane. r pero, pero usted、sí. no me hizo caso, o v i o ¿Vio? ¿Vio? ¡No va a alcanzar! Oye, vaya, sí. Yo sabía que iba moquear s a, a d corto, va a moquear s a d corto, va a moquear corto. Por ¡Que de de más! ¡Que l á s r u e más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que m a s ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que m a s a u e más! ¡Que más! s q n e más! ¡Que más! ¡Que m a s ¡Que más! ¡Que más! ¡Que m a s ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! ¡Que más! s c u e más! ¡Que más! ¡Que más! ¡ más! ¡Que más! ¡ más! ¡Que más! ¡Que más! ¡ más!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 Ocho de la mañana con cuatro minutos. Ocho de la mañana con cuatro minutos. Seguimos revisando informaciones y, por supuesto, saludando a todos quienes están en la sintonía. Y ya comenzaron la jornada laboral. Ocho de la mañana, muchos la comienzan. Otros ocho y media y finalmente nueve de la mañana. Ya algunos la están empezando. No. No, no, no No, sé no, si, no, no. es vecino. No, no, sí, es,、si、ve es vecina. Es vecina. Yo te apuesto que es vecina. Espérate. t subí de arriba la silla, ¿no? <risa> Mientras yo le cuento que nos e va llega llegando información, Alberto Barría nos informa desde. No sé, venga, el vecino. <ríe> ¡Oye!、Oh, Valdivia dice incendio declarado afecta a casa de dos pisos de población i n dependencia. Esto es Valdivia, aunque nos llega ahí, nosotros lo estamos comentando. Habrían dos personas dentro de la vivienda. Y en Valparaíso, Chile, e m a n a c i ó n de gas, casa habitación de avenida Alemania, va a bombero. ¿Ves? Bueno, llega información de todos lados,、no, p r q u e e una cosa impresionante, impresionante. Aquí hay otro que dice: Ay,、no、Y aquí, aquí hay otro que dice: Oiga, no lea todo lo que digo. <risa> Tenemos más informaciones a esta hora de la mañana, mucha atención. Hay una nueva, por si acaso para dirección, hay una nueva. <risa> Como en los 70 era cuando salía Tito Fuyune, t o r i c l a y Julio Martínez con la chaqueta blanca. Se acuerdan,、ah, amables oyentes, amigos, todos sean todos muy bienvenidos. Paraguay, rojo, bravo, amarillo, verde, rojo, amarillo de todos colores. De de todos todos colores. colores. Oye, t r e i n t años y cuatro a Treinta y celebró u a años t r o c la asociación. Es que siempre me ha costado esta palabra. Asociación me ha costado. Sí, e s t l i t a ¿no? De fútbol amateur de San Pablo. La conmemoración de esta esforzada institución se realizó en el internado del Liceo Fray Pablo de Arroyo. Y ahí asistieron el alcalde Omar Alvarado, los concejales, bueno, ya los concejales nomás. Y <risa> junto al presidente regional de la ANFA, Guido Gutiérrez, y los presidentes de los ocho clubes pertenecientes a esta agrupación. Muy、Agradecemos entonces、persona. la información que nos llega desde San Pablo, nuestro corresponsal ya, Roberto、sí, Drupi Delgado. Exacto, Roberto Drupi. En la oportunidad, el presidente de la AFA de San Pablo, Luis Fuente, agradeció el apoyo del municipio local y en especial del jefe comunal que les ha entregado,、eh, como así. Oye, falta la nota aquí, si no terminó. Mira, dice. En la oportunidad, d el presidente de la Asociación de Fútbol de San Pablo, Luis Fuente, agradeció el apoyo del municipio local y en especial del jefe comunal que les ha entregado, como así también, el fortalecimiento. ¿Qué le ha entregado? <risa> ¿Qué le entregó, güey?、Pues? Le ha entregado muchas cosas. ¿Le entregó una pelota? y a、nah, b u e n o Por su parte, al hacer uso de la palabra, el presidente regional de ANFA, Guido Guti, é e reseñó lo que es un orgullo poder participar en la celebración de esta asociación, que si bien no podrá utilizar la cancha, a、ah, lo que más se necesita vamos a m a j u g a r la pelota, una cancha y no se la puede pasar. No, pues, hombre, no es m a l e n t e n d i d o Tienen no, cancha, pero. claro, ustedes quieren cabrón, usted quiere jugar la pelota, j u e g u n a la pelota, pero la cancha no se la podemos pasar, pero la vamos a p i l a r en todo lo que quieran. Vayan a jugar a la calle. No l e interesa ir al frente de la municipalidad. No se sé, malo si tienen cancha, lo que pasa es que quieren otra cancha. Ah, ya. ya、vale. Se ha enojado Roberto d que con eso se gana unos piticlines. <risa>、ah. Ya. Pasamos a la nacional, amigos. Le envíen el, el correo y yo l e ayuda mientras, si no alcanza a llegar para allá. No, sé lo que, pero no se preocupe, v e n a <risa> e、eh. dos. c o e s i e t s t o de trabajar curado.、Eh. No van a retar porque dice a, vamos a estar promoviendo el alcoholismo, ¿verdad? ¿no? se lo e o c u p e somos buenos e x p o s i t o r e s Oiga, en todo caso. Hace rato que constantemente en los tweets、eh, sale que la f a s descarta a Texas de falta de combustible y inexperiencia del piloto. Lo quise destacar porque, o sea, es que A c a d a rato los tweets en todos los medios de comunicación están diciendo lo mismo y nosotros no podemos ser menos. Pero es que la f a s estaba realmente ofendida porque el instructor del, de, de vuelo de c a m i r u a g a decía que le, fal le, faltaba combustible, y le faltaba combustible. Sí, él dijo que le faltaba combustible. Y decía que era por un tema de, de resistencia al aire, Y de otras, una serie Ayer de... había un piloto de NAER. Sí. Eh, ¿Qué él dijo? O sea, los protocolos, obviamente, los protocolos para los, para los vuelos comerciales civiles, y lo, o sea, los vuelos civiles o la, la aviación civil y la aviación militar son muy distintos.、Eh, un avión, eh, eh, por ejemplo, civil que va a la Isla Juan Fernández, si no puede aterrizar, tiene que devolverse y tiene combustible para poder realizar el proceso de vuelta. No hacía el avión militar. Entonces creo que ese proceso no se ajusta realmente. No estamos en tiempos de guerra. Yo te puedo entender que en, ¿Eh? tie en tiempos de guerra la FAC h le tenga que decir a sus aviones: oiga, usted aterrice con viento, con trueno, con r e l á m p a g o como sea, tiene que aterrizar. Porque es una misión de guerra. Y lamentablemente tiene que hacerlo. Ahora, es una misión de paz. Es una misión、eh, totalmente distinta donde viajan civiles. Y si viene este pero, pero problema. Pero la línea militar funciona así. ¿Te acuerdas en tu c u e r Sí, a h í tiene un tema que. Marchamos, con,、eh, porque somos militares s í、sí, pero es que distinto. El tema de Antuco, a n t e e s e aspecto, disculpa que.、Eh, discrepe. Que discrepe. Pero ahí iban puros militares. Sí, correcto. Independiente, independiente que el hecho fue mal y fue una pésima orden y no debía haberse dado. Pero iban puros militares. Pero a ya... Ahora, en este vuelo iban civiles, donde entonces es la FACH, la Fuerza Aérea, la que presta ayuda a civiles. O sea que el día de mañana, si van a un rescate, una zona. Por ejemplo, el mismo Juan Fernández, y no alcanzan a llegar, o tienen algún problema, se van a... ¿vamos a tener que volver a vivir el mismo problema con los civiles que llevan? O sea, si no podemos aterrizar, ¿vamos a tener que hacer lo imposible para aterrizar porque no tenemos combustible para devolvernos? Bueno, ellos dicen que. e n c o m o d a la fase lo que está pasando.、Eh, dicen que descartan la falta de, de combustible. Y、eh, yo quiero solamente agregar un tema, que es el tema de la famosa caja negra. No, sí, la caja negra, que es la、no、caja, caja negra, C-202. Bueno, los militares a nivel internacional, no solamente en Chile, en otros países, no utilizan la caja negra en los aviones militares. Especialmente porque g r a b a las conversaciones de los pilotos y, obviamente, si cae en territorio enemigo, puede ser utilizado en. Eh, en, en su contra, por eso es que ayer se otra vez escuchaba un comentario que me decía: Pero, ¿cómo es posible? Y se ve, ¿cómo no? No, no, tranquilo. Vamos, sí,、eh, mira, la、ah. caja negra es un protocolo de seguridad, por eso no se utilizan en los aviones militares. Es normal no, no tenerlo. ¿Eh? Ahora, eh, si en tiempos de paz y en m i s i ó n de paz debería tenerla, ahí también, ahí por ahí va. Yo también, ¿eh? s í mira a lo que estábamos comentando y a lo que personalmente decía. El analista en temas de defensa de Ordo Santos llamó a d e c u a d las normas para mejorar los estándares de seguridad en vuelos militares que lleven civiles. El problema, dice él, no es que viajen los civiles en los aviones. Entiéndase, aviones militares.、Sí. El problema es de doctrina de la institución para sus vuelos, comentó Santos. Ellos están orientados a vuelos con estándares militares y cumplieron el vuelo con estándar militar sin combustible suficiente de retorno. Para ellos van a tener que reevaluar en el corto o largo plazo, y cuando sus pasajeros son civiles, tienen que cumplir estándares distintos, porque están llevando personas con otro código de conducta. Es lo que yo he venido diciendo. O sea, porque, por ejemplo, por último, un militar,、sí. un avión militar, no podemos aterrizar, perfecto, señores, no podemos aterrizar, tenemos que dejarlo aquí, agarre cada uno su paracaí y se tira. Porque es obviamente que uno entiende que son personas capacitadas para eso. Con pre... claro. claro, con una pequeña preparación. O algo de preparación. Pero tú no puedes jugar, entre comillas, con la vida de un civil. Y tú le、no、vas d e c i r ponte un paracaídas. No, tú vas. Ha... Que l avión e n e q e l a n Imagínate que en la, en la televisión p a r e c e muy fácil, pero. Ponte que te tiren, tira de esto. Y te lancen. Oye, el terror. Es e que l terror de, de, de, de. Imagínate que a lo mejor salta y lo tiras al tiro, te engancha. Bueno, es todo un tema. Eh, pasamos a otro tema que no es menor, porque vamos de un tema peleudo a otro. Con voto s de senador de C, se aprueba idea de legislar aborto terapéutico. ¿Ayer hubo pelea con esto? o viste? Sí,、pie? sí, sí, la vi. ¿Cómo, cómo se.? Algo vivo, porque sinceramente, fuera de las 9 y media de la noche estaba durmiendo. ¿Sí? Sí, no, no, sí es verdad.、Oh, ¡Qué suerte tener esto!、No. Ayer eran las 11 y media y recién iba camino a n d al dormitorio y decía yo, ¿por qué no me puedo acostar? Y m i hijos a d o l e s c e n t e así, apaguen la luz. Apaguen la luz, apaguen la luz. Y, y mi hija adolescente, la única forma. es、si, decir, Mira, si no corta el chat con ese leso, lo voy a llamar por teléfono a su papá para que le pague el computador a h í se va c a la luz, Y yo lo único que quería era dormir. Cabrón de、mierda. Bueno, una treintena de representantes de agrupaciones en favor del aborto terapéutico, entre ellos la ex ministra de Salud Michelle, de, de Michelle la ex ministra de Salud del gobierno de Michelle Bachelet, María Soledad Barría, concurrieron. A la Biblioteca del Congreso, donde sesionó la Comisión de Salud del Senado para debatir en, debatir tres iniciativas legales que permiten la interrupción del embarazo en casos especiales. Los proyectos que en lo medular despenalizan el aborto por fines terapéuticos y eugenésicos. Fueron aprobados en su idea de legislar por la comisión que preside el socialista Fulvio Rossi. Con los votos a favor del PPD Guido Gerardi y del Decía Mariano Ruiz Esquide. En contra votaron el RN Francisco Chaguán, Y e Ludi Gonzalo Uriarte. Mira, quiero decir una cosa que a r r i e g o ¿eh? Pero siempre se ha hecho aborto en Chile. Siempre. O sea. Y si siempre se ha hecho aborto. El problema es que se sabe en los círculos bajos. Lo, lo, lo de abajo se sabe, pero lo bueno, de arriba, lo de arriba no se sabe. En el ABC-1 a h í Toda la vida, toda la vida existió el aborto, toda la vida existió el embarazo a temprana edad, toda la vida existió el embarazo juvenil. Siempre. r e e m p l e z a m o s d i j i m o s q u e ser h i p ó c r i t a Pero resulta que años atrás, años atrás, los que tenían plata mandaban a su hija al norte、Siempre. o muy al sur y decían, ay, fue para allá y se trajo a la sobrina porque allá no tienen cómo alimentarla. Cierto? ¿Sí? ¿Sí? aparecían, sí, aparecían. Uy,、sobrinas. llegó con guaguita, sí, es que fue un viaje al sur y allá estaba su, su tía, su prima y tuvo guagua, no vaya a s e r esta condena. Y resulta que nosotros la trajimos a la guaguita para que tuviera、no、dio, cómo mantenerse. No dio tanta pena. n o dio,、no、dio tanta pena, así que ella s trajo a la g u a g i t a Vamos a creer como si fuera nuestra hija o nuestra nieta.、E、incluso ¿Qué le hemos d a d el avillo. Esto va a g s a r o d o Entonces, ahora, el tema de, del, aborto, del aborto terapéutico.、Eh, yo creo que. Yo personalmente, y aunque. Tal como tú decías, arreglo demanda. Pero yo en ciertos aspectos estoy de acuerdo con el aborto terapéutico. ¿Sí? Sí. Creo que. Si uno tiene la posibilidad, yo creo que alguien me va a decir, a y pero es una bendición tener un hijo y aquí se nace lo más. Yo entiendo que es una bendición tener un hijo. Y esto lo digo muy responsablemente, de amor muy personal. Pero qué terrible es cuando no, cuando te toca a ti. Es muy、uh -huh. fácil verlo desde afuera cuando、sí. tú tienes, cuando ves que nace un niño con una malformación congénita que lo va a tener postrado para el resto de su vida, que los familiares v a a tener que gastarse 500, 600, un millón, dos millones. Uno dice, es que con amor, es que con amor no se puede todo. Pero es que ahí va la tranquilidad, mira. Yo creo que ahí la gente es egoísta y ve su tranquilidad y sus principios en contra de, de los principios de, de, de los bebés. El otro día conversé con una mamá que, el, el, que la obligaron a tener el bebé y finalmente falleció como a los dos años, parece la la Nunca habló, nunca comió, lloraba y gemía todo el día. Decía la mamá: Ustedes saben lo que fue vivir con este bebé dos años sufriendo un hijo y yo no poder hacer nada. Y nadie. Eh, p u d i é n d o s e nada más que esperar que se muriera en algún momento con un sufrimiento. Pasó dos años sufriendo el bebé. Entonces, imagínate.、Eh, qué hipocresía. Entonces, por eso te digo: es muy fácil opinar y decir no, no al aborto, pero cuando a uno no le toca. Claro, cuando、no. uno tiene que gastarse las lucas. Cuando uno no tiene que vivir día a día ese calvario. Cuando un padre tiene que pensar desde el momento que nace su hijo, decir, y el día que a mí me pase algo, ¿cómo se mantiene él? l q u i é n lo va a cuidar? Eso es ser. Eh, egoísta que,、eh, me recuerda una historia y me parece que es inglesa si alguien se la conoce y salió un poco en algunos medios bien poquito en chile porque les complicaba el tema era que había un niño de unos 12 años 11 11 12 años más no recuerdo porque con la edad que t e n í a una enfermedad bastante grave terminal sin ninguna posibilidad y tenía una agonía de dos a tres meses el papá era militar estaba afuera y la mamá le dice sabe que empeoró los médicos ya no hay droga que soporte el niño sufre todo el día y la verdad es muy complicado y el papá volvió a visitarlo y entró a la visita y los médicos d i j e r o sabe que no podemos que se dio, no podemos r e h a b i l i z a r pero no podemos hacer algo está sufriendo mucho los dolores son horribles tiene hemorragia era horrible y le dieron j los médicos que, no, que no, no no podían y no podían hacer nada t e n í a n que dejarlo y no hasta que se muera Entonces él decía, pero hoy cuando uno, y el, el tipo l e entrevista, el tipo decía: cuando uno ve a un animal sufriendo, hasta uno tiene eso y dice: Esto es justo. Y sabe q u e hace el tipo y llega y le dispara a su hijo. Y se entrega. Llorando, hijo,、pues, tuve que hacerlo yo. Alguien tiene que h a c e r Y se volvió toda una controversia. Ese es un juicio, fue condenado y todo, y tiene un, todo un proceso. Y mucha gente salió de. Diciendo que de alguna forma el gobierno lo había obligado a tomar una de las decisiones más difíciles de un padre. Para un padre, matar a su hijo. Matar a su hijo para que h a y e sufrir. Entonces, ese es el tema. b u e n o No, yo, bueno, yo, yo no, no nos colgamos medio profundo, ¿no?、Ah. Muy profundo. Ocho de la mañana con 18 minutos. Te puedo hacer una pregunta, pero de verdad, de verdad. Yo reconozco que. Hágame la... una pregunta de verdad, pero no me la haga mentira, de verdad. De verdad l es una pregunta. ¿Le parece buena moza la Vallejo? La Vallejo. La d i r i g e n t e s Ah, sí, yo la encuentro preciosa. Camila Vallejo, perdón. Es que dije Vallejo,、pues、la compañera Vallejo. Sí,、eh, la encuentro muy linda. La encuentro muy bonita. Tiene, tiene una cara. Yo lo primero que veo en las mujeres son los ojos y su nariz. Y me gustó. Ahora es difícil, pero tampoco anda mal. ¿no? no, para nada, ¿no? No, no, no, tiene, tiene lo suyo. Yo、sí, sí, sí、lo, lo soy. Os hago colación no porque vamos a empezar a analizar nuestros gustos personales en, en cuanto a la fémina, sino que、eh, Camila Vallejo、me、se a suma a Paro Nacional tras polémica en la Confecha. Ahora, ella dijo en primera instancia que no iba a haber por, por esta condición de que la gente está muy triste por, por la tragedia de Juan Fernández, pero luego, luego, luego tuvo que echar pie atrás. ¿Sí? Porque no se manda sola. Porque hay más gente detrás. Y. Me, le voy a contar un poquito más que yo l e s voy、historia. a decir exactamente lo que hizo el periodista、eh, José Poblete. Nos cuenta que aquí, menos de 24 horas después de afirmar que el accidente en Juan Fernández nos imposibilita a convocar a grandes manifestaciones, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la c o n f e c h Camila Vallejo, anunció que los universitarios sí convocarán a un paro nacional para mañana. Hay movilización nacional, el carácter lo decide cada región y, obviamente, en el marco del respeto a la situación que vive el país, d e l l u t o d i j o Vallejo, sin embargo, no confirmó si se realizaría o no la marcha en Santiago. El nuevo anuncio de la dirigente PC del Partido Comunista se produjo debido a la diferencia de opinión con los representantes de las federaciones estudiantiles regionales, encabezadas mayoritariamente por los sectores denominados ultra y que corresponden a una izquierda. No partidista. Esto a h í me marió. Me marió porque, a ver, a l d e n o m i n a d o ultra, ya me empezó a dar miedo. Todo lo ultra me da a mí como ultra fuerte, ultra amargo. Y que c o r r e s p o n d e a una izquierda no partidista. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Es como el juré, el tipo salmón atún. Claro, que es una invención comercial que no existe, porque, por si acaso. ¿eh? Creo que había una prohibición de ahora de tirar el jurel, tipo, el jurel tipo salmón. No, o es jurel o es salmón. Claro, que no existía, porque era una invención chilena. Hoy, jurel no, tipo que... salmón nunca existió. ó ¿No、n o e existe que... el jurel o existe el salmón? ¿Ah? Un caballo tipo vaca. No,、claro. no, exist... no, era, no era así. Un、gana. perro chancho, no, tampoco. <ríe> Esto, bueno, eh. Esto desde el lunes se apoyaban continuar con el paro, o sea, los ultras y los de la izquierda no partidista. Estoy p a r i a d o a alguien tiene que explicarme esto. Voy a donde Andrés Mujica. Esto desde el lunes apoyaban continuar con el paro y las movilizaciones. Y ayer agravaron los términos de sus declaraciones. Sectores críticos de Vallejo, de Camila, en la mesa de la Confes afirmaron que la decisión de ratificar el paro constituye una derrota para la dirigenta, quien por la mañana fue apoyada por el vocero de gobierno. Flaco favor le hizo. El ministro Andrés Sadwit había sostenido que lo que expresó la dirigente Camila Vallejo es algo que interpreta a todos, en el sentido de que ellos suspendían esta manifestación o movilización en razón del profundo pesar que existe hoy en Chile. Hay que tener un poco de respeto. Sí, aquí como que se les pasó la mano, c、sí. h o sea, Hay que tener un poquito de respeto.、Pero、paremos un ratito. Y ya, paremosla tanto. o nos han pasado a su casa? Hoy otros que están en paro son los de las minas de cobre. El ministro de Solminex minimiza el impacto de la huelga en las minas de cobre. Por ahora, dijo, esta paralización no ha tenido un impacto significativo, pero la economía del país se a s e g u r ó d e l titular de minería desde Sydney, está en Australia, donde se encuentra una gira de cinco días en la que tiene previsto suscribir acuerdos en cooperación con sus i mil a u s t r a l i a n o Chile siempre ha mirado el modelo australiano. m e n s mal, ¿eh? o Y usted sabe cómo se formó Australia, ¿no? No, no. Esa e s es una colonia inglesa. Ya. Y cuando llegaron ahí, usted bien sabe que、eh, tiene un clima bastante adverso y todo lo demás. Y querían colonizar. Y los bandidos enviaron. Te, te tomaban preso por los delitos más atroces y te decían: o cumple aquí, o le damos tierra en Australia. Toma. Sí, por eso es que los, los ingleses tienen una. Cierto, rechazo y consideran que son, y le dicen en parte los insultos ahí, de repente que son hijos de delincuentes. Lo que obviamente es el 90%. Bueno, y aquí nos conquistaron puros delincuentes. Es, es, es, también, porque、pues, esto venía a robar el, el oro. Aquí, aquí en Chile no, no, nos colonizaron puros delincuentes, ladrones. Y monreros. Y monreros, si ¿sí、los sacaron de las cárceles para traerlos para acá. Oiga, le cuento esto y aquí usted se va a ir como, solito lo dejo. Ya, ya que estoy monopolizando un poco los temas. ¡Oh! ¡La U! Es el mejor equipo chileno del ranking de la Conmebol. Los azules figuran en el 13 lugar del ranking correspondiente al mes de septiembre. La UCI Colo-Colo viene más atrás. Sí, la U ha tenido el mejor arranque desde la década de los 60 con el ballet azul. Lleva seis partidos, por lo menos en el torneo nacional, seis partidos jugados, seis partidos ganados, solamente dos goles en contra. Lleva el equipo azul que también está participando en lo que es el torneo de la Copa Sudamericana.、Eh, un torneo que solo hasta una fase final ha podido llegar el cuadro de Colo Colo, que lo perdió en esa final en el Monumental cuando era dirigido por Claudio Borgi. A ver, la Universidad de Chile después,、eh, obviamente ahora está en el tema de Su nuevo estadio. La Universidad de Chile confirmó ya que tiene la posibilidad de construir en el sector de la pintana. Hay cuatro terrenos a disposición、eh, de la Universidad de Chile. Mi comentario era que queda muy cerca d o n d e están la, la, las centrales Colo-Colo. Sí, pero obviamente yo creo que, como lo decía Diego Gabriel Rivarola, creo que no hay un equipo, no está la 1, ni Colo-Colo, ni, ni Católica. Tienen un sector determinado, única y exclusivamente de ellos. Puede haber、mm. una mayoría, pero no así. Ahora, personalmente. No me tinca el estadio que se haga en la pintana para la gente que conoce. No por un tema social, sino con un tema de distancia. Es muy difícil. Es lejos.、Amigo. Es lejos llegar a la pintana, pero es demasiado lejos. Desde el centro de Santiago te puede demorar fácilmente una hora, hora y media en llegar a la pintana. A mí me tocó irme un día a la pintana hace p o c o s e m a n a s atrás. Me h b í a que ir a una empresa. Y. Oye, me fui, en me fui en auto inclusive porque no me quise ir en, en locomoción. Me fui en auto y me demoré una hora. No, 45 minutos. Yo sé que era un día sábado. Entonces, bueno. Hay cuatro opciones para el cuadro Universidad de Chile para quedarse con、eh, o tener su estadio, y es lo que está viendo. Pero en el caso internacional, la Universidad de Chile está en el torneo de la.、Eh, c o m e b o l De la c o n m e b o l en la s u d a m e r i c a n a en la Copa Sudamericana. Ya ganó, ya pasó a la siguiente ronda. Ahora tiene que enfrentar al cuadro de、eh, Nacional de Montevideo, un partido dificilísimo.、Eh, recordar que en las huestes azules ayer fue operado. Gustavo Canales, delantero de Universidad de Chile, va a estar por dos meses afuera. Va a tener ahí la suplencia con Eduardo Vargas y con Diego Gabriel Rivarola. Así que. Le cuento para la gente que no todo lo de Chile, Universidad Católica está en el lugar número 16 en esta lista y Colo-Colo en el número 21. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Perdón. a h está, ahí e m Hay el chasco de atrás, o i g a quiero comentarle algo antes que se me vaya. Trans a n t i a g o Osorno. Ayer、oh, nos yes, inaugurábamos、sí. con una entrevista que hizo Juan Pablo Angulo en el, aquí en la central de la Junta de Vecinos. Se me están yendo los nombres, el ensayo me, me viene, pero fuerte. Pero la cosa que era es que ahí、eh, mencionó, entrevistó a un caballero que le dijo que en enero, febrero del próximo año empezaba a funcionar un tarjeta, una tarjeta y un sistema tipo Trans a n t i a g o Acá en Osorno. Quedamos para adentro. ¿no? Uh -huh. Podemos hablar bien de aquello, l o voy a repetir la misma frase y después volvemos a hablar bien de ellos y c o l o c a n policía acá. Pero, ¿sabe qué? Ahora solamente se me ocurren cosas negativas porque la experiencia que hay en, en Santiago, yo, si uno de los temores de que tengo que ir a Santiago es tomar. e l t r a r Santiago. Sí, te, te prometo que si me dicen, oye, anda a n d a Tengo que ir a comprar unas cosas que si resulta un proyecto tengo que ir, la verdad que. Miro a cualquier otro lado y digo, no, que vaya a otro, prefiero quedarme aquí. Y lamentablemente el Trans a n t i a g o se, se llevó de la mano a uno de los mejores transportes, de,、eh, considerado uno de los mejores transportes de, y mundo, de Latinoamérica y del mundo, como es el Metro de Santiago.、Eh, con s o b r e v o l a c i ó n obviamente transportando mucha más gente de la que habitualmente transporta. Ahora, ¿qué es un lujo? Es un lujo. Es tan precioso lo, el Metro de Santiago. Eh, te deja mucho más cerca, llega donde quieres ir con las nuevas eh, eh, las n u estaciones v a e s que se abrieron,、eh, con los nuevos trazados que hay. No, está espectacular, está espectacular. Y es por eso que la gente, como no quiere irse en el Transantiago, hay mucha gente que prefiere hacerlo por metro. Claro, y ahí va a s t a el tema. Yo aquí digo, ¿por qué no hacemos un.? un, un si se puede, como tenemos carriles tan, tan marcados como es Bilbao con carrera, s podríamos hacer algún sistema ahí alternativo. Pero,、bueno, le c u e n t o le c u e n t o le c u e n t o Esto es. este Es como una contradicción, pero por unanimidad de 13 votos a favor y ninguno en contra, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece feriado y r e n u n c i a b l e el próximo 19 de septiembre. Iniciativa que hoy miércoles se votará en sala. No me pescó porque. Si usted no escuchó cómo gritaba Correa, es porque estaba contestando e l teléfono. Si ustedes tienen. Internet en estos momentos puede visitarnos en www.paíslobo.cl y nos puede saludar así como los amigos. Hola, hola, hola. Entonces le reitero esto por unanimidad. Entonces la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó entonces, el n n t o c e e s proyecto de ley que establece como frío renunciado.、Ley. La ministra del Trabajo, Evelyn Matei, destacó que los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad tanto la iniciativa del Ejecutivo como una moción presentada por parlamentarios. Por lo tanto, eso significaría. Que los malls y otros supermercados estarían cerrados el día 19. ¿Qué, qué significa bien, eso? Qué ¿Y、bien. sabe qué? El comercio reclama. Pero los locales de、eh, las poblaciones, de las villas, se ven fuertemente fortalecidos porque todos van a comprar a esos locales chiquititos. ¿Oh? Y segundo. ¿Ahí se acuerdan que debían la, la cuenta?、Por? Y segundo. ¿Verdad que les debo la decir? La vez anterior, y no les gustó mucho la comparación, pero se mostró que ellos ganaron más plata. Los días anteriores de lo que habían ganado nunca antes de un 18. ¿Eh? Sí, sí. Porque sí, sí. la gente se agolpa. Oiga, se la regalo ir a comprar el día. 18. 17. s、sí, i el 18 es feriado. Ah, ¿verdad? e l supermercado hasta las tapas. Exacto. Oye, nos llamó Esteban, un gran amigo, un gran. Esteban,、eh... gran persona, gran ser humano. Así es. Mucha atención porque esto luego te la voy a dejar a ti y a,、oh, y a todo el equipo r e b o t a n d o Ayer entrevistamos al presidente del r e m i o Mayor d e Transporte、sí. y no dijo nada sobre una baja de precios que se venía en el transporte público. A ver. Hoy en la mañana nos llama un auditor y nos dice que la línea cuatro línea c u a 4, en el micro. e s t o y notando. Apareció con sus precios a doscientos cincuenta pesos el pasaje. Ah, mierda. La baja de precios, hasta donde por lo menos yo tengo entendido, no puede ser unilateral, sino que tiene que ser. En, eh, en acuerdo con el Ministerio de Transporte sí, y、correcto. de Comunicaciones. Y hoy aparece la línea cuatro con 250 pesos. Nos llamó este amigo y dice: Oye, a mí me parece raro porque creo que h a una competencia desleal. Me parece totalmente lógico. Ahora, ¿quién regula esto que el día de mañana alguien diga: Mañana vamos a cobrar 100 pesos? No sé. Pero hoy la línea c u aparece t r o a cobrando sus choferes 250 pesos el pasaje de micro. Siendo que normalmente cuesta 350 pesos. Puta, que... Que, que, lástima que fue tan, tan, tan encima del término del programa. Sí, pero para la tarde. Vamos en la a leer... tarde, a las 7 de la tarde vamos a tener algo. Por último, tenemos contacto. Por último, nos paramos en la calle y, y le preguntamos la línea 4. Le preguntamos y nos conseguimos algún dirigente de los microbuses. Algo vamos a hacer. Algo, algo tenemos que hacer porque sí, él nos decía que se había encontrado con esa sorpresa. Que obviamente le llamaba la atención profundamente lo que había, lo que había sucedido. Y、sí, me parece que también yo estuviera en los zapato de él. Así que para este, muchas gracias por llamar. Así que, oiga, pero es que lo que dices tú es verdad. Todos los precios son,、eh, son propuestos, entre comillas, o de m u t u o acuerdo, como q u i e r a denominarlo, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Ahí se establecen los valores. Por eso también no se puede subir unilateralmente. Y hay toda, toda esta pelea que ya hemos conocido en los años anteriores. Entonces llama mucho la atención. Y hay unas jugarretas como hay u n a línea a 3.90. ¿Te acuerdas que por ahí todavía、sí. no pone dando vuelta? s Es un tema de ellos. y Así a que vamos a averiguar, atentos. Síganos a través de Twitter, p a i Globo o Facebook,、eh, p a i Globo Prensa, o en el mismo sitio si no quiere hacerlo. Al final están las actualizaciones.、Eh, estuvimos junto a Cristian Correa, su servidor Cristian Globo. Nos vemos a las 7 reforzados por Juan Pablo Angulo. Siempre en Radio La Palabra, 101.5. Nos vamos, señoras y、sí, señores, que estén muy, pero muy bien, que tengan un bonito. Miércoles, que sea, pero espectacular. Nos vamos con esto, nos vamos con esto. Es, es del grupo de la década de los 70. Es el grupo Rare Heart con su tema Get Ready. En su versión LP, este disco tiene una particularidad. Sí. Este disco、eh, fue grabado en la década de los 70 y tuvo que ser grabado por ambos lados, por ambas carátulas. Un tema. Dura 29 minutos 56 segundos. Y esta es una versión especial, obviamente no va tener los 29 minutos. Vamos a t i r a r los dos minutos 45, que es lo más simpático del tema. ¿Ya? Donde todos hacen un solo más o menos de ocho minutos, los integrantes de este grupo. De los 70, Ryder h a r d con este Get Ready, tema de motorista. Le encanta ello.、Sí. Así que saludos, que lo pasen muy bien. n o s encontramos a las siete.